No llegamos a un acuerdo, la comunidad sigue en la posesión ancestral allí en eh, dentro del lote pastoril 127 del Nahuel Huapi y este, ahora vamos a hacer las denuncias correspondientes, las denuncias penales por intento de homicidio y por persecución hacia los lamuenes que estuvieron allí presente en la posesión el día martes 10. Bueno, ¿Por qué no se llegó al acuerdo? ¿Qué, ¿Qué es lo que se pudo plantear por parte no de cada una de las partes? Eh, ellos dicen que tienen un boleto con preventa lo cual nosotros decimos que eso es falso que está falsificada la firma en su momento el abuelo hizo una denuncia que estaba totalmente falsificada esa firma y ellos eh, dicen que no así que bueno no se llegó a un acuerdo decían que querían darnos un camino para llegar a nuestro revgü y eh, abrir un camino y acce, eh, nosotros accedamos a ese revgü y nosotros dijimos que no nosotros defendemos la naturaleza no no, no es no es ni dos hectáreas ni 3 hectáreas, ni 90 hectáreas, nosotros vamos a defender todo nuestro territorio en, en el total. bueno ¿Qué va a pasar a partir de la situación de violencia que hubo, donde hubo amenazas, cuchillos, armas de fuego? Eh, ¿Cómo es la situación? ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir? no Y ahora eh, nosotros eh, estamos eh, haciendo las denuncias penales Eh, en contra de estas personas, eh, ya que eh, como vos decís, habían armas de fuego, municiones, habían cuchillos y no solamente eh, se exhibieron, sino que eh, las usaron para amenazar a los lamuenes de nuestra comunidad. ¿Cómo fue la noche tranquila? ¿Hubo presencia policial toda la noche en el lugar? Sí, hubo presencia policial en, en, to, en el lugar resguardando a los lamuenes, así que también pedimos eso de al, al, acá a la fiscalía que siga el, el resguardo hacia ellos. Y este lo único que eh, no se tuvo en cuenta es que eh, un kilómetro antes, donde está el cuidador, eh, Alejandro Vera, eh, Víctor Vera y eso, eh, iban lamuenes a, a llevar comida... Eh, a llevar este, frazadas y eso para que lo, la gente que estaba allí adentro eh, no pasara frío ni hambre y resulta que ahí los paraban y no dejaban acceder eh, hacia el lugar.